Hablemos de Consorcios Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal Participan de este programa los siguientes medios Administradores PH Consorcios Hoy La Defensoría del Consorcista Pequeñas Noticias Reflexiones Nacionales Conducción La doctora Diana Ceritz Y el señor Claudio García Locución Laborguerrero Operación técnica Alívar Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios. 4372-2841-4372. 7, 2, 3, 0, 6, ¿no? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué contás, Diana? ¿Hablemos o no hablemos de consorcios? Hablemos, hablemos. ¿Hablemos? ¡Qué semanita! Perdón, ¡Qué semanita! Perdón, Siempre hablamos de consorcio pero esta semanita, no, hoy no se habló de callados. consorcios o no. No, ¿cómo no va, ¿Cómo no va a estar hablemos no. de consorcios? Además... Te bueno, cuento, Diana, ayer, ayer yo a la tarde tenía una reunión. Sí. ¿Con una chica? Eh, con una chica, una chica ya mayorcita. Bueno, ¿Qué tiene que ver? La chica mayorcita Lindo, también tenemos no, derecho linda, al amor. Seguro, seguro, linda, linda. Bueno, me alegro. Ni persona, digo. Bueno. Este, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Este, y en la mitad de la reunión, sí, me llega un texto al celular. Mmm. ¿Te imaginas que como buen periodista, cara curioso, de, cara de póker? Sí. No hice absolutamente, de... nada, nada. Absolutamente ningún comentario, pero ¿qué decía ese textito? ¿Qué decía? Hoy se trata la 941 en ¡Ala! el recinto. Hala. O sea, que no le dieron, a pesar de todo, pensemos una cosa, ¿no? Con toda la difusión que le dieron a la a esta famosa reforma, no se enteró, casi nadie se había enterado de que eh, se iba a votar mañana en el recinto, ¿no? No. Eh, fue fue todo secreto. Sí, fue este muy rápido. Bueno, tuve que salir rajando para la oficina, juntar... ¿A qué horas, yo no a qué tenía se nada, estaba ¿Ah? Eh, remedte y pantalones tipo playboy Muy este, bien. tuve que tuve que ir a la oficina a juntar todo el equipo grabador cámara teleobjetivo objetivo sí. me fui a la legisla james bond <risas> tipo james bond después ahí tuvimos guante, un, un aguante una mansadora bastante sí. hasta las siete y media bien. a las siete y media se abre la sesión una sesión que estaba prevista para las 4 de la tarde ¿eh? o sea a que 3 horas y media porque esperando no sé quórum. haciendo qué hacía no sé haciendo que bien pero fueron 3 horas y media de esperar este y comenzó la sesión así Ay. ahí nomás pero estaban a todos la media los hora están todos ahí sentaditos estaban todos sentaditos creo que está creo que esta ley tenía que ser 40 votos uh -huh. y sacó 40 votos o sea, sacó el mínimo pero lo sacó eh, a la media hora de comenzar la sesión ya se trató el tema de uh -huh. eh, la ley 941 que Eh, modifica, o sea, el proyecto de Abrevalla, Cinelia Abrevalla, después vamos a explicar la diferencia, sí. que modifica la ley 941 que creó un registro público de administradores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Una ley que los medios, inclusive los medios eh, masivos de difusión, le llamaron, algunos en crítica le llamaron sí. la ley de propiedad horizontal. Ajá. Señores, no se confundan, la ley de propiedad horizontal es la 13.512, nada y que nacional. ver. Y nacional, y pronto después dijeron la ley de los consorcios. La ley de consorcios la, de consorcios, la llamaban. Eh, que tiene varios puntos que son bastante... bastante este Bastante comprometidos para los administradores. Sí, lo, Después vamos, siempre, vamos a charlar de esto. Uno por uno vamos ir siendo Bueno, eh, el tratamiento de la ley duró exactamente media hora. Fue rapidísimo. O sea que la realidad, ¿se discutió algo mientras vos estabas ahí en el recinto? Se discutieron tres puntos. Después Ajá, vamos a charlar bien. sobre qué puntos. Eh, pero te puedo adelantar que... Eh, una discusión la planteó eh, la legisladora alubertino Lubertino, sí. otra Aníbal Ibarra, uh -huh. eh, otra eh, Abrevalla y se terminó el debate. Bien. 30 minutos, 30, 30 minutos para aprobarla en general y en particular. Y en particular, pero fue... Punto una... por punto, o sea, ra rapidísimo. No había en la legislatura, a diferencia de cuando se, aprob se aprobó la primera sí. ley 941, no había administradores no había presidentes Bien. de entidades de administradores no había representantes de los administradores el, el, el sector administrador estaba ausente parece un poco sospechoso, no les interesará la realidad de este, estas modificaciones o no les parecerá importante no sé ahora no... una pregunta eh, me deciste... yo pienso, ojo sí. los propietarios estaban eso estaba, saber? Eh, eh, todos conocidos nuestros porque todos han pasado por hablemos de consorcios sí. Estaba eh, Samuel Knopo de FEDECO. Bien, que estuvo la Ale semana pasada con nosotros hablando. Estuvo ¿sí? la semana pasada, sí, hace, hace poquísimo. Sí. Estuvo Alicia Jiménez de la FAC, Bien. Federación Argentina de Consorcios. Sí. Estaba la señora Teresa Villanueva también, también invitada vino, nuestra, sí. ha venido muchas veces a hablar acá sobre... este Oscar Barría, el contador Oscar Barría ese nunca vino acá. No, no. De, ¿De este es? de propietarios de bienes inmuebles Ajá. después te voy a decir bien como las sig así como son las siglas este y si no quiero quedar mal con nadie pero me parece que eso será lo que estaban Perdón. y cada uno trajo sí, con o sea que de las asociaciones que tenemos de consumidor de de, no, de consorcio de propietarios está, propietarios, sí. propietarios Fa, hubiese faltado Fundación Liga del, del... No te olvides que estaba en contra. Estaba en, contra, de la estaba ley, en ¿no? contra, o sea, no estuvo. No estuvo, el doctor Aguant, no el estuvo. Doctor Aguant no estuvo. El doctor Aguant estuvo, el doctor Regi Pizarro tampoco estuvo. El doctor Regi Pizarro no, no lo estuvo, vi. No estuvo, no lo viste. No lo vi. ¿Y quién más faltaría así de...? Alguna... Eh, no estuvo rizo que prometió sangre y fuego Rizzo antes de prometió... que esta ley se, sí. se, se apruebe. Sí. No estuvo. No estuvo. Uno, uno podía llegar a pensar que en el público podía estar Rizzo. O sea que en la realidad mucho público... Haciendo que... lobby, sí, haciendo presión sobre los legisladores. Otra vez con que... el doctor Aguad que se pusieron en la puerta y dijeron bastantes sí, cosas. Sí, sí. ¿Había mucho público en general o no? Eh, no, eh, yo calculo que consorcistas debe haber habido entre 30 y 40 personas siendo... Digamos, holgado, sí. no no no siendo miserable O sea, no, holgado el, Festejaron que, Bueno, eso te iba a preguntar, ¿festejó sí. mucho la gente? Y, sí, sí ah, eh, Tengo algunas fotos en la cabeza Si bien no saqué fotos sí. de ese momento Cosa que tal vez ahora lamento Pero sí, eh, tengo una foto en la cabeza De Samuel Mopoff abrazando a Mays me fue el presidente de la comisión de legislación general del trabajo y Meis con el tiempo se fue convirtiendo en un puntal de Abrevaya o sea que lo estuvo ayudando lo digamos. estuvo ayudando sí. Bien, o sea se, solo... ese abrazo medio como que desnudó eh, ¿Sí? el compromiso de Meis con esta ley no o sea que es importante se había comprometido ahora se había comprometido sí. vos piensas una cosa como si estuviste en el primer eh, en las primeras discusiones cuando estuvo en la 9.41 41 allí le dijo si hace tiempo pasaron bastantes años. ¿Vos ves alguna diferencia desde esa creación de esa ley, de esa sanción de esa ley, ahora esta reforma? ¿Ves que hay alguna diferencia? o qué? ¿En, qué? en el contextual de la ley? en el contextual, el, no el textual, sino en general en el, en el ambiente. ¿Vos qué te bueno, pareció? se si había diferencia... Yo te, digo, yo te digo yo te digo una cosa, Diana. hubo Acá en esta ley uh -huh. hubo un trabajo legislativo de Abrevaya. Uh -huh. eh, yo sé que me voy a meter en terreno pantanoso. Sí. Y desde ya... Quiero eh, apartarme de... De lo de, político. De, sí, me quiero apartar del de contenido sectorial. O sea, sí. si es buena o es mala la ley. Lo que yo quiero señalar es una cosa que es inusual en uh -huh. general. Abrevalla eh, fue un estratega muy hábil y muy, eh, muy acertado en cómo hizo la construcción. Él construye esta ley con el acompañamiento de todas las entidades de consorcistas, con lo cual se aseguró sus espaldas de una manera muy sólida, uh -huh. porque no hubo diferencias internas a la hora de los debates, salvo aquello, bueno, la sorpresa que nos dio Aguad, sí por supuesto que Aguad en un principio no parecía eh, tan comprometido contra la ley, y... Eh, la posición eh, del OIC que eh, lo dice claro no eh, fue consecuente que sí que todo, a todo lo largo del camino en cuanto cuál era el camino que había a tomar. Adé, pero eh, no consideró que en la figura de su Mercedes García, que es su nueva presidenta, sí. ¿no? No consideró que esta ley eh, es dañina, pero no, tampoco tampoco acompañó. Pensó, tampoco acompañó, o sea, piensa que hay otras maneras de Lo que usted me está diciendo es que para llegar a esta a esta sanción de esta reforma, como está diciendo que el diputado Oreva, ella lo que hace es tener una base de sustentación con la con, o sea, la realidad tiene una base. Vos fíjate, hay que lo ima, vas a... imagínatelo, Diana, vos te acercás a un legislador a la hora de tener que buscar consensos y se escúchame, Yo tengo un proyecto de ley que nosotros sí. el año trabajamos el año pasado trabajamos con todas las asociaciones sí. de vecinos, consorcistas sí. Sí. que acompañaron y es más, fueron parte de esta construcción. Lo vos, vos, no, vos empezás a pensar en el caudal político, en los votos, sí. y, y no es algo que salió de la galera de alguien, no, no es, es algo no. que salió también del vecino, entonces eh, sos propenso a acompañarlo. Bueno, Yo creo que a la hora se sí. tener que buscar consensos para votar, fue ajustadito porque sacó sí, 40 votos, sí. pero a la hora de buscar consenso le debe haber sido más fácil que, ¿te acordás...? La 941, la original, sí. en aquella época no fue consensuada. No fue consensuada con, con nadie, o sea, era muy Con Ahora, Había fijas... dos entidades, estaba sí. Loisi... Sí. en la Liga de Consorcistas, y estaba, estaba Alicia, Marta Oliva y Jiménez, en ADEPRO. Y Alicia Jiménez también. No, Pero Alicia, Alicia Jiménez, Jiménez todavía no, no tenía... Estaba, no tenía... Después fue... Ella después crea UCRA. Después crea UCRA, Ella verdad. crea UCRA, después aparece la señora Teresa Villanueva, sí, sí, después sí, empiezan sí. a aparecer eh, eh, todo este burbujear y todas estas... Eh... Pero a mí me queda algo que sí. es importante, ¿no? independientemente si la ley es buena... Evangelina Perry, que sí, si bien que, no se la escucho se, no últimamente pero que pero a mí me parece también... algo interesante, fíjate, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña un pequeño resumen sobre la ley y todo sí. para pequeñas noticias, pero estaba pensando que la gente es muy resistente a los cambios. Muy sí. resistente. Siempre te dice no antes de saber, no sé de qué se trata, pero te digo que no. Uh -huh. Pero acá, fíjate una cosa, yo que siempre doy clase a mis alumnos, yo les digo que el, la, la asamblea o el seno consorcial es una de las primeras democracias, primer, la primera célula, si no me escuchan en mi casa, en mi asamblea, difícilmente me escuchen más arriba. Fíjate qué elección no importa si es buena, mala, regular, qué lección dimos, porque me incluyo, porque hemos hablado todo el tiempo, hace años que estamos hablando de esto, y yo, que dimos los consorcistas de poder construir a través de una un consenso, no importa si son todos los consorcistas o varios consorcistas. Si es buena, malo regular, la realidad va a ser para todos. ¿Cómo se pudo co construir un consenso? ¿No es cierto? Claro. O sea, ¿cómo se trabajó no, en democracia? Olvidemos, no nos olvidemos, y eso vos lo debes tener muy presente, porque en eso es colega tuyo, el diputado Abrevaya, sí. que es mediador. Ah, bueno, para mí es maravilloso. Es mediador, trabajó, es mediador de oficio. Es el mediador de oficio, trabaja, como tengo son yo, pero... que sabe. Sí, mediador, pero ¿qué hacemos ¿no? los mediadores? Los mediaderos lo que hacemos es... Trabajar sobre las coincidencias. Claro. Y él trabajó sobre las ¿Cómo coincidencias. ¿Cómo es? Yo, amiga, eh, es trabajar sobre eh, posiciones no... No, por... no, trabajar sobre los intereses y no las posiciones. Ah, trabajar intereses sobre los intereses y, y no, no las, sobre posiciones. las posiciones. Hacemos un pequeño... No, no. Uy, porque nos recontrapasamos del sí, tiempo. Sí, sí, sí, nos entusiasmamos. Sí, estamos en el 4372-2841, 4372, 1, 4372 Enseguida volvemos. Gracias. AdministradoresPH.com.ar El portal de los administradores y consorcistas Para encontrar todo lo necesario en un solo lugar Visítenos en www.administradoresPH.com.ar O solicite información en info arroba administradoresPH.com.ar O comuníquese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 Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuen-sistemas-gmail.com.ar Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429-630 o al celular 15 51 82 48 26. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos dale. otra vez en Hablemos de Consorcios, 4T7228414T723061 y estamos eh, desgranando o vamos a empezar a desgranar el tema de en la nueva reforma de la la reforma de la 941 y lo tenemos de primera mano porque si bien Clarín habló, la razón también no tuvimos ningún periodista ahí adentro ni de Clarín ni de Nación, pero sí estuvo Claudio de Pequeñas Noticias el director que estuvo ahí y además es un No nos lo a perder, eh. ¿Cómo te lo ibas a perder? No me lo iba a perder, Ajá. así Ajá. llegar a las 9 de la noche Pero Ni no, no poder. importa, 5 minutos Bueno, dale, a ver, ¿qué pasó? Aparte, creó tanta expectativa Esto es como ver una película que eh, Después tal? de un año y medio sabes el final No, perdóname, es como saber cuál es la película del Oscar Claro Ah, yo este, sé quién esto... va a ganar el Oscar y Claro te, ¿Vos esto, sabías? <risas> este, es más, eh, nosotros estábamos eh, despachando el boletín eh, 389 sí. Que salió el miércoles Ah, eso fue mundial Lo cambiamos para incluir un, eh, cuatro párrafos dos párrafos sobre este tema porque nos pareció que la gente tenía que estar informada sí, sobre que lo que aparte informada un medio de consorcio y sí, no sí. por un medio nacional que a lo mejor no, no es específico del tema bueno algunas precisiones antes de empezar a desgranar la sí. ley y los considern de la ley <coughs> perdón eh, primero eh, la ley eh, a las 20 34 uh -huh. se vota con 40 votos o Qué sea válvara. Se sale, sale. 10 eh, menos, o sea, 9 menos 10, mm. la ley estaba aprobada. Eh, también en particular. Bien. Eh, ¿Qué se ¿Qué aprueba? Sigue? ¿Artículo 1? ¿Aprobado? ¿Artículo 2? ¿Aprobado? Eh, sí, sí, no, un pequeño debate, pero pero la ley salió aprobada. Eh, ¿Qué se aprueba? A ver. Abrevalla, a lo largo del año pasado y este año, trabajó el proyecto de ley que también es conocido como la ley de Abrevalla. Sí. Sí. Eh, cuando va a comisiones, sobre todo en diputados, se le planta un muchacho joven de que, eh, eh, que se llama Cristian Assinelli, también legislador, que le plantea que no está de acuerdo con el artículo 14. El artículo 14, el artículo 14. dice que la ciudad de Buenos Aires, eh, a través de la, del registro público de administradores, va a limitar el mandato de las administradores en parietarias. Alguna vez tocamos este tema acá y prácticamente iba iba a colapsar las cámaras de administradores que en este momento están representando a los propietarios en paritarias. Entonces, se eh, Asinelli, frente a esta discrepancia que es insalvable porque Abreval ya está muy plantado en lo suyo y Asinelli no está dispuesto a aprobarlo eh, con, el punto, con, con el artículo 14, Asinelli propone crear otro despacho. Uh -huh. O sea que se crean dos proyectos de ley. Los dos son de abrevalla pero en el díacine y saca el artículo 14 y le hace cuatro cinco o más mmm, sí, modificaciones digo, sí. cosméticas este en algún momento en pequeñas noticias sacamos un comparativo mm. que, que se modificó y que no eh, y son realmente son en general son cosméticas este por lo tanto como hay eh, ah, los legisladores de la comisión general de, de, de la comisión general de trabajo de legislación sí. general de trabajo Vota en el de y sale como despacho de mayoría. Uh -huh. A la hora de votar, en el recinto, se vota primero el despacho de mayoría. Claro, a ver qué... Abrevaya pide que se incluya en el despacho de mayoría el artículo la, el, el artículo 14 y se lo deniega. Por lo tanto, si bien parece una cosa mínima, no es lo mismo pedir que se incluya en un despacho un artículo, que uh -huh. ya venía muy castigado, a que te piden a vos que derogues un, un artículo, no es lo mismo. Eh, se hizo muchísimo más rápido, le denegaron a brebaya la inclusión del artículo 14 y salió con fritas. Este, bueno, y 9 menos 10 queda aprobada la ley y todo el mundo rajó con se rajaron todo. todos. Todos se quedó la deje, se quedó el recinto sin quórum. Y se pospuso, o sea, se hizo un cuarto intermedio, hasta la próxima sesión, que será el... Para tratar otra ley. Para tratar, para tratar cosa, otros temas. Otros otro tema. Tema. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue la reglamentación sí. y las disposiciones. Perfecto. Pero, vos qué te pareció que esta, esta, esta reforma de la 941 era interesante a los legisladores? ¿Era tan importante como para los consorcistas o copropietarios? vos qué te pareció? ¿Qué sensación tuviste de, de esta yo no me animo yo no me animo este no me animo a, no me animo a pensar que los legisladores la analizaron eh, en, profundidad. en profundidad como ley yo pienso que acá tiene que cambiar el pensamiento y entrar en un pensamiento político los legisladores eh, ajenos a, a, al, al proceso o a la problemática consorcial. a la problemática con social lo que deben haber evaluado es en qué medida este proyecto de ley, es un proyecto que puede acompañar con votos una gestión así que no me animo a decir si para ello yo sé que para brevalla fue sumamente interesante sí, porque y estaba cosa. muy comprometido y yo creo que estaba comprometido un poquito más allá del deber no porque acabo fíjate diciendo o sea, enganchando lo que vos decís es importante que Algún pasaje, leamos, del considerando, cuando dice por qué esta ley hay que tratarla y por qué sería importante sancionarla, ¿no? Entonces dice que, entre entre ellos, dice que es una problemática de alrededor de 2 millones de personas que viven en la ciudad de Bolsarese. es un poquito más a lo mejor. Ya casi el 90% vive en propiedad horizontal. Entonces, si vos, eh, tomando lo que vos dijiste, si vos realmente... Eh, poder satisfacer las necesidades de dos millones... En principio. Y si, si, podés y si satisfacer... esos dos millones te recuerdan a la hora de votar. Claro, si esos dos millones, y si vos les satisfacés en algo su vida, con referencia a esta ley, que después tendríamos que ver si la van a hacer, en mi opinión, es perfectible, como todo, pero yo no le tengo miedo al cambio. Hay gente que le tiene miedo al cambio. Entonces, frente a esto, me parece que lo que vos decís engancha perfecto. Y decís, bueno, que lo que siempre dijimos. ¿Por qué no le dan... Pero fíjate, estamos en la legislatura hacia Buenos Aires. ¿Quiere decir que esos dos millones de personas, esos votos no importan para las nacionales? Eh, no, eh, yo pienso que esto va eh, a interesar a la ciudad de Buenos Aires. Yo pienso que... Eh, a, mí, a mí me gustaría hacer otra cuenta también, eh, ya que estamos hablando de cosas políticas. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta, de esta pugna política? Veámoslo. política. Decís. Lo vemos a como ver. pugna política. ¿Quiénes son los ganadores? Para Ahora mí, tengo... Abrevaya es el gran ganador. Las entidades consorcistas que acompañaron a Abrevaya y armaron con Abrevaya es el gran ganador. Discreo en algún punto. No, bueno, se debate Ahora después. Vemos, ¿sí? Para mí, él va a ser el que va a capitalizar el capital político y va a ser visto por los consorcistas como el hombre que de alguna manera se ocupó de ellos. Yo tengo digo una cosa, perdóname, Claudio, quiero... Sí. no quiero interrumpirte, pero te digo esto. Eh... Vos a veces cuando, eh, esto es todo, eh, la realidad, una sanción de la ley también tiene marketing. O sea, vos haces todo un marketing alrededor, eh, por supuesto desde el punto de vista no para vender algo, sino marketing. Que esto es bueno, que esto es malo. Que... Y uno de los grandes puntales de la ley es por donde la gente entró, me parece, por donde la gente entró muy porque justamente se debatió en una en una época propolítica, no, no, o sea, en un mom momento donde se les dio un aumento terrible a los a los encargados, perdón. Mira, eh, este dije a administradores, pero no, a los encargados uno de los principales motivos por los cuales había que cambiar o por lo menos reglamentar era que los administradores no se sentaran en paritarias y el tema del mandato. ¿Estamos de acuerdo? Si voltea por esa pensar, de los 100% solamente el 50 salió. Eh, no, pero la ley es más compleja no, que No, no, pero ya sé, que, no, pero vamos a decirlo más, digamos, lo puntual, porque hay otras cosas que ya en la otra ley ya la consagraba. Entonces, mm. yo digo, por los porque eran dos yo creo que los Yo creo que quienes acompañaron a Brevalla, el artículo 14, o sea, el mandato de los administradores en paritaria, mm. sabían que no iba a prosperar. Yo no. Bueno. O sea, Vamos la a mía, ¿eh? Está bien, está bien. Yo respeto, yo respeto, respeto todas las opiniones, o sea, y puede ser que eh, haya un sector que haya visto esto, pero eh, ¿quiénes son los perdedores? ¿Quiénes perdieron? Hola, para... Jorge. Jorge. Pobre ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? La... Buenas tardes. Escuchándolo Lu... con mucha atención. ¿Eres el loser? ¿Sos un alrededor, <risas> como administrador? No, para nada. Este <risas> ¿Quiénes son? Eh, para mí son los administradores. Son los, o sea, los administradores ya través de sus entidades, ¿no? O las entidades de administradores. Las entidades de administradores, sí. Para que mí no son lo los grandes Sí, que no los no, no, no, no, no sé, de alguna manera son los perdedores. Eh, Rizo, del Colegio Público de Abogados, Aguad. Sí. Y de alguna manera, eh, este el doctor Loisi... Que no emitió eh, opinión. Que, bueno, el doctor Loisi tenía su postura y, bueno... Quedó como perdedor o sea ganó la, la otra postura y eh, en menor medida Adepro, que tenía un pie puesto en cada lado o sea uh -huh. nunca se planteó como enemigo de la ley para mí la gran sorpresa y fue agua eh, yo no que sé que... si este desenlace lo hubiera previsto Aguad, si él hubiera He tomado la posición hubiera de... tomado esta posición bueno, aún de... creo que una posición aún de... sin resignar bueno eso eso ya, eso va a dar motivo en algún momento preguntarse igual, ¿no? Porque va a ver cómo se ubica él ahora. Eh, el tema este eh, vivimos una democracia y las leyes salen también por, digamos, transacciones este, políticas. O sea, esto Correcto. es así. ¿Eh? entonces, lo que pasa es que a mí, a lo mejor no me interesa como propietario, o yo que tengo problemita que no puedo para hacer, pero a lo mejor políticamente no me interesa. Pero, lamentablemente, se manejan así. Los, los, o sea, no hay otra forma de sancionar una, una ley, sino es a través de un representante elegido en la forma política. ¿Vos te acordás, Jorge, que cuando se aprobó eh, la, primera, la primera ley, 941, la original, Reconfiguró el mapa uh -huh. De alguna manera reconfiguró el mapa A mí me parece que se vuelve a reconfigurar el mapa Sí, por algunas determinadas Entre, en, en, en, en, en, en cómo quedó ubicado cada uno Frente a una realidad que Edmol se hizo Ayer se hizo este Se, se, se hizo se este plasmó. Incontrastable Sí, se plasmó de una manera ¿sí? Ahora cada uno va a tener que recuperar espacios Otros van a querer Eh, bueno, mucha lucha se va a tratar de dar desde la reglamentación eh, eh, Otros la van a defender desde la reglamentación Vamos a ver qué pasa Va a haber va a haber sorpresas en la reglamentación Ya les anticipo y más no les puedo decir Sí, me parece que, que la, gran, la gran expectativa que hay Es cómo se va a implementar la reglamentación de la ley Porque, digamos, todo lo que está plasmado hasta acá Yo comparto en parte lo que dice Diana Me parece que la gran frustración Por lo menos eh, la gran expectativa que había de esto era que se le pusieron coto en paritarias a las cámaras administradores. Me parece que eh, ha hecho lobby como corresponde políticamente la gente del sindicato, con sus propios legisladores, con lo cual, no estando ese punto, eh, creo que es bastante irrelevante el resto de lo que se ha consensuado. No quiero quitarle méritos a la ley Abrevaya, me parece hay algunas cosas que sí son interesantes, el tema del mandato anual es interesante. También hoy lo tenían, digamos, podía ser algo que lo podían tener los consocistas, también podían hacer esta designación por mandato... Por un año, sin hacerlo obligatorio... ...el resto creo que son recargas administrativas... ...a mí en lo particular no me no me cambian nada... este ...muchas de las cosas que, que se reglamentaron... ...las aguas habitualmente... ...pero me parece que la expectativa... ...por lo menos desde mi punto de vista... ...la gran expectativa que había... ...que era el tema de paritarios... ...ha quedado afuera... ...con lo cual sí. Sí. me parece que esta ley... ...ha quedado como, como, Además, re, como no, renga, ¿no? ¿Vos decís, decís las hago, las decís las hago como administrador? Por supuesto, por Yo supuesto. Yo por qué no te digo, Claudio... ...que vos tendrías que hacer una encuesta... Eh, después que salga la, la ley Que todo el mundo la pueda leer eh, hace una cuenta de los, de los administradores Los administradores que yo asesoro no hay uno y me, me dijeron Pero esto yo lo cumplo todos los días Yo no tengo una cuenta a mi nombre Yo eh, pongo todos los años el mandato Yo no contrato de otra manera Es más, tengo un administrador que el consorcio Quiere contratar de otra manera y dice Tengo que renunciar mm. O sea, me parece, y hay algo sí que es Esto sí, se lo dije a Brevalle Queda y lo estuvimos hablando El tema del autoadministrado Después si querés lo vamos a hablar porque me parece yo que... estaría de acuerdo ustedes, Si dejáramos por afuera la autoadministración, y dejamos por afuera el tema del de paritaria, quedó bastante renga la ley. Igualmente me estaría, parece que... Estaría de acuerdo con ustedes si no hubiera habido tanta oposición a la ley. Si no hubiera habido oposición a la ley, hubiera Un pensado positivo, que se bueno, haguó diluida. Pero la oposición se se se la, pero la Cámara... Pero habido oposición, yo pienso, esa oposición desde donde surgió, y ahí yo pienso que... Está a bien, la pero, ley debe haber generado tiene. algún cambio. A la ley misma. Sí, pero la oposición, fíjate vos, que salvo a Guadil, doctor Rizzo, eh, después de oposición fuerte de los administradores, digamos así, que haya habido este presentaciones importante de parte de las cámaras mestradoras no ha habido. Bueno, la cámara de propiedad horizontal estaba comprometida en, en elecciones y, no, sí, ser, sí. y, y como contra como contraofensiva presentaron la, el proyecto de colegiatura. Sí, bueno, pero no, digamos no son no es, como no, manifestaciones no voluntarias, estereos, no mucho no. más. Eh, este Hernández sí presentó hizo eh, hizo editoriales hizo cuanto pudo uh -huh. para que esta ley no salga este rizo eh, y bueno y después administradores eh, no, no, so, no se olvide de singoán que estuvo acá y estuvo hablando sobre la ley se tomó el trabajo de leerla uh -huh. y él representa un gran sector cercano a bieli porque uh -huh. él es hombre de bieli este que estaba en contra de la ley él él representó el espíritu ...de la Cámara, porque eso me lo dijo a mí en una entrevista... Que Yo creo que igual simple. que no alcanza, eh, por lo menos mi impresión, ¿no? A mí me hubiese gustado, por ejemplo, si es que había oposición... ...juntarse las cinco entidades, hacer algún algún evento... ...las cinco no unidades juntas... Bueno, no sé por qué no lo hicieron, pero digo... ...me parece que se podría haber hecho algo mucho más importante como oposición... ...que simplemente hacer una declaración diciendo estos 15 puntos... ...no los comparto, me parece que si hubiese habido tanta oposición deberían haberlo hecho un poco más magnificado, me parece que eso no existió. Está el debate, seguiremos dando debate. Dale, debate en no, de la, no, la no, cámara, no. tenemos mucho para hablar, mucho ¿no? Para Respecto hablar. de Wadi. Bien, ahora este, hacemos, sí. un con, eh, uh -huh. ¿sí? hacemos un pequeño con Hacemos un pequeño cortecito y así que volvemos, gracias. Administración de propiedades y consorcios, martillero y administrador León Estrugo y Estudio Jurídico Integral Dr. Ariel Estrugo Delegación Zona Oeste Noroeste Bartolomé Micro 82 Ramos Mejía Teléfono 011-4469-0782 Delegación de la Costa Santa María de Oro 15 San Bernardo Teléfono 02 257 66 Consejo electrónico, info punto net punto Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal Certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales Liquidación de sueldos y cargas sociales Administración y auditoría de consorcios Asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio contable Liliana corso especializados en propiedad horizontal. Auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono.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 que ahí estamos otra vez en hablemos de Consorcios 4T72 2841 4T72 3061. Está el debate caliente. Sí. Vos querías vos querías este analizar algún punto. Sí, podríamos mira, ¿hay te pasa así? Nosotros eh, una de las que eh, sigue pensando el artículo 14. No, no que la... el 14 No, el 14 no. No, no se trató. No, te no, digo, no. el 14 Pero que no, sí, que temas, no se aprobó. que es lo que yo lamentablemente a veces Yo creo que hay es que sigue en importancia es el mandato de un año mm. ese es el que más sí. más más eh, más, más cosas bien, va a traer. De un año. yo creo que va a tener otras cosas que creo que está solapado porque la gente lamentablemente yo tengo decir eh, yo tengo un defecto tengo un defecto en defecto legal porque yo eh, si bien soy docente también recibo un montón de personas que tienen problemas jurídicos o jurídicos eh, consorcies y realmente veo que cuando la ley tiene que salir la ley es una sanción en, par en general para aplicar un caso particular. Pero si la sanción no está, perdón, si la ley no contempla los casos generales, difícil va a ser poder aplicarlo en un caso particular. Y yo vuelvo a decir esto y con la vaya, he tenido unas palabras cuando estuvimos en Cabildo y eh, en La Pampa, papa, ¿no? sí, en Manhattan. Cuando yo le dije, "Sergio, mi experiencia dice, y la gente empezó a escuchar. Usted se dice que hay muchos consorcios que son autoadministrados. Yo no tengo nada contra la autoadministración, al contrario, me parece que estamos... Yo soy libre pensadora, a mí no me, no me gusta que me estén imponiendo. Pero si yo tengo una autoadministración, quiere decir que yo es no una falsa forma de decir autoadministración, sino que estoy cumpliendo con la con la función de administrador. Si un administrador como Jorge, que está anotado y tiene que estar anotado, se le exige una serie de obligaciones y representa el consorcio, ¿por qué la persona que está haciéndolo ad honorem no te va a cumplir lo mismo? O... ¿No se me va a caer una persona que no que esté en una silleta, ¿Sí? si no he hecho un buen contrato? ¿No va a ir contra el consorcio de la misma manera que si tengo hecho un contrato? Sí, ¿por qué? Porque si yo no soy profesional o no conozco de las leyes, voy a hacer cualquier macana. Es más, hay administradores que también hacen macana actualmente, pero son después tienen sus sanciones. Si yo tengo que hacer un contrato en el cual una persona se tiene que colgar en una silleta, ¿sí?, Yo tengo que pedir una serie de condiciones y vos lo sabés bien jorge para que el consorcio esté protegido puede pasar que el auto administrador no conozca de hecho hoy estoy arreglando un caso de un alto auto administrado que tuvo un empleado en negro porque el consor hijo no lo anotemos y le salió perdónenme la palabra por no decir joda una joroba de 18 mil pesos son cuatro propietarios por tener a la señora que uno dice la por hora durante años en negro. Que total viene dado veces por semana, barro un poquito la bereda, es una es una hipoteca, se van hipotecando mi, mi, mi cómo protejo aquel consorcio donde la persona que está haciendo de administración aunque no cobre, no cumple con la reglamentación. Ahora, a un administrador eh, profesional que está notado, hay que hacerlo cumplir y a un autoadministrado no. A mí me parece que esto es me no digo porque no que no es discriminación, pero acá me parece que algo que no está y vuelve a tener que anotarse. Sí, pero pero no está, pero que las ascensiones, no se puede ascensión, no se puede ascensión porque no tiene obligación, no tiene que, por ejemplo, no dice que tiene que tener las cargas, o sea, no tiene que eh, presentar el formulario, el formulario que se presenta a la ITCJ no lo tiene que presentar. Bueno, si mal le no recuerdo Abrevaya este argumento que contesta que sería avanzar sobre derechos de propiedad que están eh, estipulados en el Código Civil. Igual es, igual es relativo, Claudio. Un, un autoamministrado que no cumple con la ley 257 y que no arregla un balcón. Y el balcón se cae a la calle y mata a 10 personas. Vos podés decir, bueno, pero ese autoamministrador va a ser condenado este digamos, penalmente va a ir 20 años preso. Sí, pero mató 10 personas. ¿Me explico? decir Yo creo que tiene que haber un control. Lo mismo si hace la limpieza de tanques o no, con quién hace la limpieza de tanques. ¿Entendés? Y me parece que hay una serie de cosas que hacen a la, a la seguridad de si la hay gente. Una, si hay un autoadministrado que hace a las veces de administrador, quiere decir que hay algo para administrar. Y si hay algo para que qué, ¿qué administra otro administrado Lo mismo que administra el otro. ¿Será? ¿Más pesos o menos pesos? A lo mejor no, no, no maneja como una torre 300.000 pesos por mes, o como un country ley 312 Puede ser que no, pero para cuatro personas, a lo mejor que maneje 500 pesos... Okay. Tengo, ¿O tengo sea, ¿Me lo que yo te digo? No es el tema. Uh -huh. Es el... Me parece que si es el... Si tenemos si la ley es para proteger al propietario, me parece que hay algún agujero que no se protegió. Yo te digo, mira qué sencillo. Si vos me decís que la cantidad de autoadministrados no son relevantes, bueno, que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tenga un registro de los edificios que se autoadministran y sea el gobierno de, de Buenos Aires el que hace los controles directamente en esos edificios para ver si se cumple con normativa. Por ejemplo... Porque, está bien, hasta ahora no lo han tenido eh, me parece que en ese sentido creo que hay alternativas que se pueden seguir pero que los autoadministradores hayan quedado exentos de una serie de situaciones me parece que es riesgoso para los terceros ¿no? No ¿y, otro, los y que qué viven. otro tema? ¿puede ser lo del mandato, del año? creo que va a traer algunos problemas jurídicos también. yo ya te digo yo ya te digo decenas un administrador por tres meses eh, perdón, lo decenas por un año al tercer mes vos lo querés sacar vas a tener que pagarle un año sí ¿Me explico? ¿Por qué es un contrato? ¿Por qué no la ley? Entonces, eh, bueno, tengo entendido que el artículo dice, bueno, pero lo van a poder remover antes. Sí, sí, eso es lo que dice el texto de la ley Después legalmente, hay que ver cómo se aplica claro, esto ¿Vos podías removerlo claro. antes con causa? Claro, pero sin causa claro. me vas a poder remover Vos a mí me designaste por un año ¿Y después se ¿sí te ocurre tentativo? que no sin tener causa? Yo te pagué las caras sociales, concurrí al edificio ¿Por qué me querés sacar? ¿Porque sí? ¿Porque el mandato lo avala? No sé, me parece que Hay algunas cuando hoy Lo podían hacer perfectamente los consocistas También hoy pueden designarlo por seis meses, por tres meses Por un año, por dos años ¿Me Acá me parece... qué, ¿Qué otro tema ¿Qué conflictivo? Otra, ¿Qué otro tema conflictivo? Me parece que la ley sigue teniendo, vuelvo, me parece, ¿no? Trabaja por sanciones... El y tema de, por ejemplo, el tema de la capacitación, que se incluyó capacitación. ¿Y, pero, ¿cuál es la capacitación? Está bien. Sí, ¿Cuál pues es la capacitación? Curso. Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque va a ir a un autoadministrado y va a aprender lo que es. Sí, o sea, se va a llenar, está lleno de, de cursos. Hoy también, Hoy también lo pueden hacer. Hoy también lo pueden hacer. Si una persona quiere hacerlo, o sea, pero acá el tema, sabes cuál es el, lo que yo siento? ¿Ustedes rescatan algo bueno de la ley? Me gustaría que me digan qué cosa buena tiene la ley. Para los administradores que cumplimos con todos esos ya. esos requisitos, me parece que a mí a mí particularmente me suma cargas administrativas, por lo tanto, en el momento que me suma cargas administrativas, sí o sí Yo quiero comentar eso en Yo quiero decir una cosa. ¿Me explico? Yo quiero decirlo. Si esto. a mí me obligás este, a, a pedir el registro cada vez que voy un certificadito y me pedí de que vaya para no sé qué, y que además las actas, las protocolos y no sé qué, además tenga que hacer presupuesto, no sé qué, cuando es algo que yo habitualmente hago, bueno, si ahora yo voy a tener mucho más carga administrativa, porque todo esto, digamos, hay que tener mucho cuidado de ver cómo sale la reglamentación, porque donde vos quedes afuera de lo que dice la reglamentación, aún un, un simple trámite administrativo puede dar lugar a sanción. Sí puede lugar a una denuncia, con lo cual obviamente uno va a tener que observar muchísimo más en detalle cada una de estas situaciones, con lo cual inexorablemente, yo te puedo garantizar Claudio, de que los honorarios administradores no van a ser los mismos, ya te lo digo ¿Y Diana, vos? ¿Qué, qué le no, ven de yo, positivo? No, yo quiero ir un poco más de fondo, a mí no me gusta hacer tirabomba ni ni decir esto es no, una no, poquería, bueno, no, no Cada pero, uno tiene su óptica, me parece excelente Hay que expresarla ¿Sabés cuál es el tema? Yo tengo... Vuelvo a decir esto, yo creo mucho en la en la educación de las personas, uh -huh. creo, creo por más que sea, yo creo mucho, yo soy una agradecida que puedo haber estudiado y que puedo aprender y todo. Yo soy docente de alma, la verdad, soy quisiera todo el tiempo estar. Vos sabés que yo durante años eduqué a mi costa, porque no me pagaron en el CGP. ¿Cuánto tiempo hicimos de docencia? A, a raíz de eso, tengo la suerte, No Pop salió de ahí. O sea, muchas eh, asociaciones salieron de mis talleres. O sea, que Cuando tenemos, estabas en el centro que tiene... Centro, el, el, el, el, el, el, el, el de 6, el, el de Caballito. El de Caballito. Diabeles. Diabeles. Y siempre dije, esto que estoy dando yo, lo tendría que dar el gobierno. Aparte ahí se hizo un debate sobre la, la colegiatura, una, claro, con los administradores, ¿Te acuerdas que fue vos estuviste, Jorge? Bueno, uh -huh. Pero voy a este eh, punto. Histórico ¿no? ese sí, debate. Fue histórico. No voy a hablar de esto, sino lo que voy a hablar, para que quede claro esto... Me da sensación de que seguimos en lo mismo, que hay una falta o una ignorancia sobre las leyes, porque muchas de las cosas que está hablando esta ley ya lo tenemos en la ley de prepenas. Es como social. si bajara la impunidad, eh, perdón, bajar no eh cómo se dice lo cuando ahora van a meter que si quiere la, meter preso a chicos de la imputabilidad. la imputabilidad. Es como si es bajar a la imputabilidad. Vuelvo a repetir lo mismo, si a alguien no le interesa bajar y no le interesa hacer sus derechos y obligaciones, esta ley no lo suple. Uh -huh. Y vuelvo a repetir algo que Paso, un amistador viene y me dice, tengo este presupuesto para hacer un trabajo en altura, con todos los requisitos que lo que me dice la ley del 41 anterior. Se lo paso a la gente del consejo, el consejo me dijo, ese no, quiero un monotributista, pero el monotributista no cumple con esa reglamentación. Dice, pero no protejo al consorcio, pero nosotros lo vamos a firmar igual, aún estás vos, aunque estás vos. Entonces, si nosotros tenemos un arma o un, una herramienta donde me dice el artículo X acá, Dos veces me lo vuelve a decir, estaba la ley 41 donde me dice que no puede contratarse si ve con un matriculado, ¿cómo hacemos cuando el consorcio le exige al administrador alguna viendo ley que tiene que eh, que, que, que puede con, que, que contrate con el piche de la esquina? Bueno, y no te, no nos olvidemos, por lo menos hay que ver, les reitero, cómo sea la reglamentación de la ley, pero acá hay un, hay un parte del artículo donde dice que el administrador está, de alguna manera, obligado a cumplir con las resoluciones de la asamblea. ¿Y si, y asamblea si la asamblea es... te dice, mira, la verdad es que dos veces por año la limpieza de tanques es no. mucho, hagámosla una vez por año, ¿qué sí, hace? Sí, ¿Una la cumple justo igual? justo este artículo, justo sí. este artículo de contratar con matriculados, sí. tiene uh -huh. años ya de ser puesto en práctica. Está no, bien. Pero entonces para qué Este no es el, digamos, el eh, un artículo nuevo que no sabemos no, qué va a pasar. Pero no. es que diciendo, en general ¿no? los administradores está cumplieron bien. todos con el artículo. Pero no, pero a veces los, oh, perdón, a disculpame. menos que haya habido sanciones. Pero los decir. propietarios, los propietarios lo que hacen esta tarde san hacer zancadillas para que no se cumpla, para bajar los costos... A costa de su responsabilidad. Este es un tema y hay otra cosa, perdón, que no estoy tenemos un minuto de tiempo. Esto sí me preocupa. La denuncia del gobierno de la ciudad sobre eh, obras antirreglamentarias. Uh -huh. Bueno, ahí hay que ver cómo ¿Quién se va a dar la ¿Quién uh -huh. hizo esta ley, evidentemente, no camino por la ciudad de Buenos Aires, no conoce. No, o bien o bien lo que está previendo es una serie de multas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que va a salir a aplicarle a los consorcios. Hoy, por ejemplo, hoy me llegó, ante esta sanción, me llegó, a mí no, a un consorcio, le llega una denuncia antirreglamentaria, no al propietario, al consorcio. Por una denuncia. Eh, una cuestión entre una construcción una, una cosación descaro que no tiene no corresponde sino o sea que están obligando en cierta forma vamos a tener que ir en masa contra todo porque no les digo... ahora que esto que va a ser para las obras nuevas y no? o para las que ya están no sé. me explico porque si son para las que ya están y vos tenés que denunciar los patios que están techados los balcones terraza que están techados no decir de sí, me parece que o sea que los propioss van a tener que hacer de policías y de denunciantes del propio del propio vecino me parece que esto es enfrentar un poco al administrador con el propietario y con el gobierno de Buenos Aires no sé pues digo no no yo no quisiera avanzar demasiado en cuanto a las opiniónes quiero ver cómo sale la reglamentación claro, de la ley vamos a ver eh, y ojalá Ojalá que ojalá que camine bien No es cierto me parece que, que, que creo que se podría ver otra cosa por ejemplo me parece que el de Buenos Aires debería estar ya trabajando en una carrera una carrera pública estatal gratis para formar administradores nuevos o para formar los administradores que ya están bueno, bueno. de eso no habla nada chicos, vamos a un pequeño corte mm -hmm. ¿Y ¿cómo estás? Al último te bloque. tenemos ahí entre las cuerdas eh? no, si sí, yo no yo, yo, a mí, yo hago lo que me gusta sí. que no, es claro. entrevistar a los demás a vos no te, no te, no te cambia ni, a ni, mí no me cambia ni, ni, mi, mi vida ni, bueno, hacemos un pequeño corte, estamos en M1010 en, la Latina, en el 4372841 43723021 ya volvemos Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar Estudio Jurídico Cevitz y Asociados Doctora Diana Cevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal Asesoramiento a administraciones y a propietarios Resolución de problemas sin llegar a juicio Comuníquese al 4784-8251 O al correo electrónico de cevitz.com.ar Defensoría del Consorcista Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas Delegación de la Costa Santa María de Oro 15 San Bernardo Teléfono 02257468866 Delegación Zona Oeste Noroeste Bartolomé mitre 82 Ramos Mejía Teléfono 011-117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 no eh, estábamos hablando sobre el tema de paritaria yo vuelvo a, a resaltar porque me parece que es importante eh, creo que hay una o va a haber una gran decepción en, en, en la en la población consorci en el sentido de que la gran expectativa que tenían que era o por lo menos esto que ha sido como una información rimbombante y expectativa que habían los consorcistas de que apatía esta ley y los administradores no iban a estar más en paritarias y los iban a representar las asociaciones conorcistas esto quedó Digamos, este... en esta primera etapa, no sabemos si bueno, en esta ley no quedó, quedó es decir, ley no... habrá que presentar otra ley en algún momento pero hoy esa expectativa de no se cumplió modos, con lo cual modos, siguen es, es bastante previsible que de una ley local no se pueda modificar no, no, no. bueno, Abrevaya pero... no había sostenido pero... eso, le hablaba de la independencia de la de, de las este, circunscripciones algo por el estilo, como que oh, hay, hay provincias que tenían su propia ley, etcétera, etcétera la gente creyó eso Sí, sí. O sea, Logo... La sensación que vos tenías, no sé, sea, vos hablaste creo compañera. que le abrieron una expectativa, a los algunas asociaciones de consocistas le abrieron cierta expectativa a la gente, que ahora van a tener que de... De decirle a la gente que ese artículo no salió, ¿no? Con lo cual, eh, un poco lo que hablábamos recién en el corte, Claudio, creo que si antes los administradores teníamos una tarea, ahora tenemos 14 tareas, ¿no? Pero me parece que sería importante resaltar un poco de cómo ha quedado paritaria, en realidad no ha cambiado paritaria... ...sí, lo los representando, ayer, Wadi y Capay... Sí. ...y en ese sentido me parece que es interesante... ...tres, tres cámaras de administradores... ...tres sí. cámaras administradores, pero si les parece, vamos yo les voy a tirar dos o tres, este, tres datos... ...cinco minutos exactos... ...sí, sí, respecto de la representativa que tiene Wadi hoy... Hubo elecciones Ajá. la semana pasada en Guadi. Eh, estuve sacando números, ¿no? Como elecciones para... de autoridades. Elecciones de autoridades, sí, cambio de, creo que era vicepresidente y secretario. Ahora, eh, dije, bueno, a lo mejor es interesante analizar un poquitito la herramienta que tiene Guadi. Bueno, ¿saben cuántos administradores sabía que estaban en condiciones de votar? Sobre un padrón de cuánto hay, 6.500 administradores en Capital Federal, más o menos. ¿Cuánto? Las que estaban en condiciones eran 30. ¿30? ¿Para, 30 Wadi? para Wadi. Esto justo, representa... Justo la cantidad de cargos que sí. hace falta. Bien. Esto representa el 0,5% de los administradores. ¿El 0,5? El, el, el 0 5%. No, no. 0,5, Claudio. La mitad del 1%. Mitad 1 ¿Está claro? O sea, 5 centavos, digamos. Una, o sea, ¿quién 10 representa... 10 o sea sí. Wadi representa a los administradores, pero al 0,5% de los 0, administradores. 0,05. Bueno, vamos a seguir haciendo cálculos matemáticos sobre 80.000 edificios, ¿no? Hmm. Wadi los representa, o por lo menos una de las patas que revienda, Wadi representa por los 80.000 edificios el 0,0004%. <risa> es poca remediaría, ¿no? no digo, bien. bueno, este debo estar equivocado, evidentemente, los números no me dicen eso, evidentemente los números dicen de que esta es la representativa que tiene Wadi. Pero bueno, eh... Brevemente, me parece que esto... No hay representatividad de parte de Wadi Me parece que tiende con el con el tiempo a ser un, un sello de goma Me parece que evidentemente eh, por algo se han puesto contentas la las cámaras de ¿Vos fija... ¿Cómo? ¿Cuánto pagas de cuota en la Wadi? Eh, 60 pesos Y pero... multiplicamelo por 30 personas, ¿cuánto sería? Bueno, vos me metés Claudio en, en un tema donde yo no quiero entrar Pero te... vamos a hablar de números a ver. Vamos a hablar de los balances de Wadi Yo no voy a tirar número porque después No quiero ligarme a una carta de documento Diciendo que he denunciado públicamente Pero serían 900 pesos por mes No, no serían sería 1.800 Pero eh, es interesante leer 20 por, por 60 sí. 18.800 pesos por mes sí. Alcanzará para pagar el alquiler mm. Te voy a contar El balance de Wadi Balance anual de Wadi uh -huh. ¿Sabes cuánto insumió? Wadi paga comisiones comisiones? Sí. ¿Qué quiere decir comisiones? No sé, en el balance dice comisiones. ¿Cuánto es de comisiones? Entonces vos decís, bueno, eh, del total del 100% que Guadi gastó a largo un año. ¿Cuánto sí. se cuánto se puede gastar de comisiones? Comisiones de ¿qué? Porque no tiene gasto de visión. publicidad, 500 no. Ha... pesos. Sí. no, ¿No son comisiones, no, ¿no serán comisiones que... por cobranza, sí, a lo mejor es bueno, no sé, el cobradorle. No. Bueno. Pero 30 personas, ¿cuánto eh, puede gastar de comisiones? ¿Y el el 10% de 1.800, el claro. 3, capaz, que el, al, no, no, capaz que el cobrador no, le hace 30%. Más, más, más, más, sigan, sigan, El 40%, señores, o sea... 1.800? No, el 40% del total de la plata gastada anualmente... Es en comisión ¿Y cuánto es, es la plata comisiones. gastada anualmente? Mm, no, prefiero reservarme no, los sí. datos finales. Hablemos sí. de porcentaje, claro, quiere decir que por cada 100 pesos que Guadi gastó anual, 40 pesos lo gastó en comisiones, no sé sí. de qué parece que las la entidad la Guadi tendrá que no, hacer asociada fiscalizado por la Inspección General de Justicia. ¿sí? Mm, no, porque la Inspección General de Justicia en los últimos años no se la ha invitado ah. a las asambleas. Eso tiene que presentar los balances ahí, supongo que ahí los revisará. Bueno, está bien, pero eh, tranquilamente pueden ser. No, no sé no, Ahora, yo quiero hacer una ¿tiene capital, tiene capital la Guadi? Bueno, a ver, vamos a eso. Eh, ¿puedes decir, bueno, cuál es el activo que tiene la guardia? Ah, ahí está, entonces, entonces, ahí digo, está bueno, la tarasca. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es el activo la que la cámara el Guadi? tiene el edificio? Es ¿no? hipotecado, pero tiene. Bien. Sí, hipotecado. Ustedes saben más o menos de a ver, tenemos porcentaje del 100% del activo. Socio digamos hay muchos socios que son deudores muy importantes. Uh -huh. Bueno, yo te digo. Entonces, vamos a suponete, una... de los 30 socios 1800 son 18000 por año. Sí. Más otros son 20000 pesos por año, 20000 pesos por año. ¿Y sí. cuánto le podrán deber? No 2.000, sé, la, la 2000 pesos. La mitad. Hablemos de porcentaje Yo no te digo o así. Sea, hablemos de porcentajes. Del total del activo. Es decir, digo, Claudio, ¿cuánto dinero tenés vos? Entre propiedades, plata, sí. no sé, un coche, la plata que tenés en bolsillo y demás. ¿Cuánto tenés? No sé. ¿100 pesos? Sí. Bien. ¿Cuánto puede ser para una institución en porcentajes lo que vos tenés tomado con alambre? Porque en realidad si esa gente no te paga no tenés activo. No. ¿Qué porcentaje puede ser? 20%. No sé. El 10% de la recaudación anual. Y yo te digo que es el 90%. Entonces yo te digo cuánto es el número. Pero perdón, son 20.000 pesos. Sí, o sea que yo no, no el 90% de de de y 1.800 no de 18.000, yo te digo, quiere decir que si, si la institución tiene un pasivo de 100 pesos. Pero que son 100 años de no pagar, qué son 100 años. No sé de porque el estatuto dice que ¿Eh? al segundo año creo que perdón, que al, al segundo mes de deuda y hay que darlos de baja. Ahora, ¿qué pasa? Ah. ¿Y qué pasa si los dan de baja? Se queda sin institución. ¿Qué pasa si vos esos deudores... Socios. Si vos... Es, sí, pero no sé si son 30 o si eran deudas que venían de antes y no son no, de baja. No, pero vas decir que tienen 30. No, ahora hay, hay 30 socios en condiciones de votar. No, ¿Sí? Hay, no hay... Más o menos. Claro, Debe no. haber otros 30 que no votan y deuda? durante todo un año no pagaron. No, ahora, habría que haberlo de si baja. si lo dan baja, ¿qué pasa? Entonces, no, tiene, no entonces te hay te mucho más... 500 pesos, pero no, no más, nada. Hay mucho más pasivo que activo. ¿No? no o sea, hay más pasividad... Y actividad, ¿Y si tuviéramos que eso, decirlo. Señores, señores y señores, tenemos que, nos nos tenemos que ir, sonó las alarmas, lo lamento, lo dejaremos para la semana que viene. No sé que eso tiene, pero hay otro gasto que me parece que interesante dentro del balance, gasto Dale. de refrigerio, ¿escuchaste? ¿Refrigerio? O sea, los socios VADE pagamos ver, gasto de refrigerio. 1.800 por mes, refrigerio. Dale que ya, ya nos va, ¿es de refrigerio, de acuerdo al, al sí. Gran Espacio Ilustrado.